cultural municipal Hogar San José este fin de semana, pero yendo un poquito más lejos, dentro de pocos días, el próximo mes de mayo, el 25, eh se va a dar el primer cumpleaños de este centro cultural que realmente está colmado de actividades de forma permanente. Diego Lurvé, ¿cómo le va? Buenos buenos días. Ahora buenos días, Sandra, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, Diego, hablando un poquitito eh como adelantaba, ¿no? sobre la actividad realmente plena que ha tenido en este casi año del Centro Cultural Municipal Hogar San José. Sí, mira, creo que estamos todos muy satisfechos con lo que ha representado el Centro Cultural en la gestión eh esta este posicionamiento también que que que impulsó el intendente José Saévri como para que Olavarría tenga sus centros culturales eh que merecía y este espacio que viene a cubrir algo que que no tenía Olavarría, que era un espacio importante para muestras fundamentalmente de arte plástico, que que está a la altura de cualquiera de los centros que demuestra arte plástico de la de, de las grandes ciudades, cierto. Uh -huh. Así que realmente muy muy orgullosos de este lugar y como vos decís de prácticamente desde su inicio eh estuvo colmado de no solamente de actividades artísticas, que obviamente para fue para lo que lo que fue pensado, sino también para con sin número de actividades que generaron este encuentros de diferente tipo en, en, en el centro cultural. Uh -huh. Así que obviamente estamos más que orgullosos de tener este espacio en nuestra ciudad. Eh sin duda sí significativo también lo que logró el centro más allá de ser un lugar de encuentro y de propuesta y de exposición permanente a nivel cultural eh, darle un valor extra a esa parte de la ciudad que no sé si decir estaba un tanto alicaída, pero sí por cierto el edificio estaba bastante deteriorado y eh, la zona no tenía la mejor iluminación en su momento, así que todas esas cosas también le trajeron un valor extra a esa zona de la ciudad, Diego. Totalmente, yo digo, o sea, me parece que esta conjunción de la Casa del Centro Cultural, la Casa de, de, del Bicentenario y la Plaza López Camelo hacen como una triangulación cultural que en, en otro momento era impensada, fundamentalmente por el deterioro que tenía el edificio y era un lugar que la ciudad no lo tenía como propio eh porque obviamente en las condiciones que estaba no se podía utilizar. Yo creo que le agrega un valor eh muy importante culturalmente hablando a la ciudad y eh fundamentalmente lo que hace fue correr el centro de atención cultural que estaba en el centro literalmente hablando, con el teatro municipal, con el Museo Damasoarce, con el Salón Rio Davia, que obviamente siguen teniendo su actividad y por supuesto que muy plena y muy importante, uh -huh. pero eh, también es necesario y era necesario, creo, que este nosotros podamos realizar actividades culturales de esa magnitud y esa importancia en otros lugares de la ciudad, así que el propósito creo que fue cumplido eh más que satisfactoriamente y muestra de eso son la cantidad de visitantes eh fundamentalmente de la Barrería, pero también muchísima gente de la zona y de afuera que vino a la Barrería y que se ha maravillado. Todos los artistas que han pasado en en, en especial en el Centro Cultural eh, están haciendo una una suerte de boca a boca en en sus lugares eh de dónde de dónde provienen y hablando maravillas porque realmente lo lo dicen con con el corazón uno, uno nota que no es algo un discurso armado sino que realmente lo sienten y que bueno eh tratan de de llevar esta idea a sus lugares y poder replicarla y que esto sean eh tenido en cuenta por sus propias municipalidades para que se pueda llegar adelante, ¿sí? Sí, fantástico, Diego, y a propósito de eh lo excelente que ha pasado por allí y que de forma permanente sigue pasando, eh una manera de festejar este año del Centro Cultural Municipal Hogar San Cos San José magnífica es eh recibiendo esta muestra que sin dudas le va a dar un valor extra a Olavarría como eh sitio turístico y cultural con Dalí en Olavarría. Totalmente. Bueno, es un un orgullo realmente y una sensación muy grande. Bueno, obviamente cuando llegó la propuesta, la propuesta la recibió este el secretario de Desarrollo Social Eduardo, Eduardo Rodríguez, se la transmitió el intendente y el intendente tomó la decisión de traer la muestra, así que para nosotros es muy importante. Eh hablan los los que tienen un poco más de canas que nosotros y hacen tiempo más que estaban en la barría que damos la última muestra así de gran importancia a, a, a, aunque no llega a ser la misma muestra que tenemos en este momento fue la muestra que vino de Detela y y que esto supera eh, absolutamente todo cualquier tipo de expectativa. Así que para nosotros realmente es un orgullo y creo que podemos decirlo a solavarriense que llevamos una bandera cultural por delante de otros de otros municipios y que mmm, sostenerla es muy importante, pero que lo que se está haciendo también hay que recalcarlo y tenerlo presente. Uh -huh. El hecho de de tener esta muestra en en Olavarria representa un montón de cosas, fundamentalmente el hecho de poder eh compararnos si se quiere con capitales que de de provincia en de estado solamente la muestra en este momento y que una ciudad de nuestras características con el porcentaje de de de habitantes que tiene eh pueda recibir esta muestra habla muy bien y a las claras de que es muy importante el el que hacer cultural que tiene nuestra ciudad. ¿Sabes qué? Bueno, sí. esperemos disfrutarla y creo que muchos de los que conocemos la la la obra de Dalí y lo que la amamos profundamente vamos a pasar horas y horas y horas ahí adentro este intentando eh recoger cada dato de cada obra que que nos va a visitar. Uh -huh. Eh repasemos entonces, esto será promediando mayo y hasta junio. Sí, desde es el 22 de mayo que se va a inaugurar uh -huh. y hasta el 26 de junio. Uh -huh, uh -huh. Eh así que bueno, durante todo ese tiempo los alabarienses y y la gente de la zona regionalmente nos va a poder visitar y apreciar el centro cultural y fundamentalmente apreciar eh la obra de Dalí que va a estar en la Barría. Diego, bueno, para cerrar un poco la nota e invitando a los oyentes a pasar este fin de semana por allí porque hay distintas eh exposiciones, por caso las muestras pintoras, esta exposición de 18 artistas plásticas argentinas contemporáneas, eh una exhibición fotográfica de los estudiantes del curso del taller de fotografía digital y edición con Photoshop. Eh, pensaba en esto, ¿no? ¿Sabés que Cada fin de semana nosotros tenemos un rinconcito donde nuestros invitados son artistas. Eh, ¿cuánto ha crecido? Siempre decimos lo mismo. ¿Cuánto ha crecido en este último tiempo? eh cultural culturalmente o la barría en este sentido, no es solamente el microclima de los artistas plásticos, va mucho más allá de eso y la gente que tal vez en otro tiempo no consumía este tipo de exposiciones o eventos, hoy sí lo hace y de forma muy gustosa, inclusive eh no conociendo tal vez qué es lo que va a disfrutar, ¿no? pues bueno, eso creo que es una de las premisas más importantes que nosotros podamos independientemente de que uno conozca o no conozca de arte acercarnos a estos lugares artísticos y disfrutar de lo que hay y el que no conoce aprende por ejemplo uno de los piropos más lindos que que me, que me que me dicen a mí que termine cuando terminamos de algún concierto con la sinfónica, que alguna gente se acerca y dice, "Mire, maestro, yo no conozco de música, pero realmente lo disfruté." O sea que eso es lo mejor que le podemos decir a a cualquier artista, pero fundamentalmente, ¿por qué es eso? Uno no tiene que tener el preconcepto de que si no sabe no puede o no no lo va a disfrutar. Hay que acercarse, preguntar, indagar, disfrutar y de la mejor manera pasar y este aprovechar lo que está pasando en la Barrería, que se ha convertido en un polo cultural muy importante de todas las artes, realmente de todas las artes uno que puede transitar la provincia en otros lugares puede verlo y lo que dice no no no no no no escapa a a a lo que sucede en este momento. Uh -huh. Ahora sí, por último, hay una sala de artesanos en el centro cultural que es un sitio cedido por el intendente para incentivar precisamente eh aquellos que trabajan eh con las artesanías, Diego. Sí, es un lugar destinado a las artesanías tradicionales uh -huh. que también el intendente dispuso que sea de, de uso gratuito, así que los artesanos locales lo pueden utilizar. Es un lugar de exposición y de venta. ¿Eso de forma permanente? De forma de forma permanente, eh esto todavía eh a veces la gente cuando lo va a recorrer no toma la conciencia de que también puede comprar, otros sí, no obviamente, pero bueno, es un lugar que que es de, de, de exposición y venta y los artesanos también decidieron eh, como gesto de retribución hacia o sea, la decisión del intendente donar el 5% de lo que de la de, de, de, del valor de la venta al hogar de niños de San José, así que creo que son gestos muy valorables, ¿no? Cierra perfecto, Diego, te abra... eh realmente te agradecemos mucho por por tu tiempo y y por toda esta información eh, festejando con vos esto que hace a toda la comunidad, eh. Bueno, muchas gracias por el espacio y saludos a todos los de la provincia. Un abrazo grande. Adiós. El subsecretario de Cultura, Educación y Turismo del Gobierno Municipal, Diego Lurbe, a propósito bueno, de las actividades que se desarrollan en el Centro Cultural Municipal Hogar San José, que el próximo mes de mayo está cumpliendo su primer año de vida. Somos una radio con nombre de ciudad. LU32, Radio URB.